Hola, somos los alumnos y alumnas de Segundo A. Vamos a presentar la entrevista que hicimos a Carlos Díaz, exdirector del Instituto Barri Besós. Carlos Díaz es de un pueblito de la provincia de Cáceres, a 40 kilómetros de Portugal y a 1.000 kilómetros de Barcelona. Se llama Portaje. Es una persona transparente, ha luchado mucho por el barrio y por el instituto, quiere la igualdad para todo el mundo, es respetuoso, honrado, optimista y no tiene vergüenza de lo que ha vivido. Carlos ha hecho cosas ilegales por el instituto como descubrir el sótano para hacer más, cl más clases. La Generalitat vino a, in a inaugurarlo y luego dijeron que no tenía permiso. Y le abrieron un expediente. Fue director de, del Instituto Barry Besos del 1994 al 2000 y del 2003 al 2014. Sigue viniendo al instituto porque quiere que los institutos públicos sean iguales que los privados. Es una persona que le gusta hacer las cosas con libertad. Quiere lo mejor para los estudiantes y más para los ...los que tuvieron las cosas complicadas en el primaria. No es racista porque para él los emigrantes son personas... ...vengan de donde vengan, ven a buscar un futuro mejor... ...igual que él hace años, es un hombre con una sonrisa gigante... ...y lo podemos encontrar en la biblioteca y en la cafetería. Ahora os dejamos con la entrevista. Donets. ¿De dónde soy yo? Sí. De España. De España, de la provincia de Cáceres. Un, pueble, un pueblecito muy pequeño que se llama Portaje... Cerca de Coria. Es un pueblecito que tiene 500 habitantes. Provincia de Cáceres. Provincia de Cáceres. Cerca de Portugal. A 40 kilómetros de Portugal. ¿Qué comunidad ¿No? autónoma es? Extremadura. ¿Qué es que ahí es donde nací. <ríe> Cáceres. Bueno? Cáceres. Se puede con la España ya está. No, hombre. No, no, <risa> España, España es muy grande. De, de aquí Desde aquí, desde Barcelona... ...a mi pueblo, tardo en llegar 10 horas... ...hay mil kilómetros exactos... ...mil kilómetros... ...está en la otra punta... ...está en el oeste, cerca de Portugal... Eh, ...¿cuándo vas a arribar el barrio?... ...¿quina era la situación al barrio?... ...¿cuándo voy a llegar yo aquí al barrio?... ...¿cuándo llegaste?... ...¿llegaste al barrio?... ...pues mira... Llegaste, ...¿cuándo vas a arribar al mesos?... era la situación al barrio?... ...ah, eso es diferente a pues, la situación mía personal... La situación del barrio del Besos era era muy complicada. ¿eh? era Aquí se ha luchado mucho. Cuando llegué al barrio, en primer lugar, no había instituto. Se tuvo que crear el instituto, el Instituto Besos, barrio Besos. Y para crear el Instituto Besos hubo que pelear. Ahora ya no se pelea, pero entonces sí se peleaba ¿eh? por conseguir las cosas. Vuestros, los padres de por aquí o los abuelos han peleado mucho. Había calles sin asfaltar, no había colegios suficientes, la Rambla Prín era una especie de riera, no había la Rambla Prín de ahora, por cualquier cosa hubo que pelear mucho, por la vivienda, por las calles, por los semáforos, por los colegios, por los hospitales, esto estaba abandonado a la mano de Dios, a la buena de Dios, hubo que luchar mucho aquí en este barrio para poder estar como estamos ahora. ...que tampoco estamos bien... ...pero bueno, estamos mejor... ¿Y cuándo vas arriba, Carlos, de aquel barrio? Yo llegué de casualidad... ¿eh? ...yo llegué porque yo cuando era jovencito... ...me destinaron de profesor... ...a Calella... ...no sé si conocéis, Calella de la Costa... ...A Calella, Calella de profesor... ...y allí había una dictadura... ...de una directora... ...muy, muy facha ella... ...era la época de... ...se había muerto Franco hacía poco... ...y me metí en follones ahí en el pueblo aquel de Calella. Perfecto. Y en Calella me echaron del instituto. Me... Caímos la directora y yo, los dos. A ver. <risa> Creo que hay algunas preguntas que por va la... por ahí. Y al venir a Barcelona me dieron a elegir que qué quería. Y dije yo, de elegir tiene que ser una zona obrera, de gente trabajadora, de inmigrantes, de lo que a mí me va. Le dije, o es Hospitalet ¿eh? o es el Besos, uno de los dos puntas de, de Barcelona. Y entonces me dieron el Besos, que yo nunca había venido por aquí. Y me destinaron a un instituto que estaba en la Rambla Prín, entonces donde está el Blanco ahora, que acababa de ser instituto por la lucha que habían llevado los vecinos para ese instituto. Y ahí era un instituto, no tenía nada, ¿eh? Cuando yo llegué ahí, éramos poquita gente, pero era un instituto totalmente desmontado. O sea, no había ni biblioteca, ni calefacción, ni libros, ni nada, de nada de nada. Y aquí, aquí de casualidad, por eso, por haber sido hecho de calella. ¿Qué, qué año era? Era el, el curso 76-77. ¿Cómo, ¿Cómo era el barri Besos? ¿Avanzo? arangsaban a van de de llegar el barrio Estas tierras, uh, y la historia es muy bonito saber algo de historia toda esta parte de Barcelona eran terrenos de cultivo eran estaban eran terrenos de cultivo y además muy fértiles porque era delta del Besós el delta del Besós del regaba por aquí todos estos terrenos y eran a uh, terrenos de de mucha agua y huamols de masías de cultivos y el pueblo el, esto se llamaba el pueblo de San Martín, que está aquí en La Verneda, era lo que era el municipio, porque esto ni siquiera era Barcelona. Y ante la ola de migración que hubo en los años 20, luego después en los 50 o en los 60, se va llenando, se va llenando de migrantes, la zona esta, y empiezan a construir viviendas, y para no remontarnos muy lejos, Más te sobre los años 60, final del 50 y 60, es cuando se empiezan a hacer las primeras viviendas por aquí para albergar a los inmigrantes. Y entonces estaba, estaba que no tenían nada, por aquí era una vivienda que estaba lejos de Barcelona. No había ni siquiera autobús, cuentan los que lo han conocido, que era ir a Barcelona, ir a Barcelona había que atravesar campo para ir a Barcelona. ¿Qué haces, que a Svet para que respetintan el teu entorno y el teu barri. ...para mejorarlo... No, a ver, no, dice, ¿Qué dice? has hecho sí. para que... ...el espectro en, en el... ...teu entorno y en el teu barrio? Pues lo que he podido... <ríe> ...aquí... <74. ríe> ...se ha hecho... ...a mí me tocó... ...a mí me ha tocado estar aquí en el barrio este... ...en la parte educativa... ...claro, soy profesor, vine al instituto... ...y por lo tanto a mí me ha tocado... ...pelear mucho en el sector educativo... ¿Cuál era la finalidad? El objetivo era que los hijos de los emigrantes o los hijos de los obreros y de los trabajadores tuvieran una educación como Dios manda, una educación para poder progresar. Y todo el esfuerzo que he dedicado en este instituto es para que vosotros y antes otras generaciones puedan estudiar, puedan ir a la universidad, puedan el día de mañana tener carreras, puedan mejorar, en el fondo puedan mejorar. Y eso ha sido una lucha de, cuando no teníamos instituto, pelear por este Este instituto se peleó una barbaridad para tener este. Aquí había unos campos, tengo las fotos y todo. Porque yo estuve, cuando se contrató para hacer este instituto, estuve en Madrid en la contrata, con las ganas de que se hiciera. Y este instituto se hizo en el año 82, acabó en el 82. Y se hizo también con muchas deficiencias. Siempre hemos estado peleando para tener un instituto digno con una cierta calidad. Donde hubiera videoproyectores, hubiera ahora ya ordenadores, hubiera todo lo que tienen los institutos y los colegios privados, quería yo que lo tuvierais aquí. ¿Ha afectado alguna cosa ilegal? ¿Ha afectado alguna cosa ilegal? Muchas. ¿Ha afectado alguna cosa ilegal? Sí, sí, he hecho muchas cosas ilegales y la... Y la... No, no soy un santo, ¿eh? El, una de las cosas ilegales, que casi me cuesta casi me cuesta la profesión, porque sí que aquella vez nos expedientaron, ¿sabéis lo, que, no ¿sabéis lo que es un expediente? Un expediente es que la administración, esto es un instituto público, y quien manda en este instituto es la Generalidad de Cataluña. Y entonces cuando tú de alguna manera te saltas algunas de las normas, entonces te expedientan, quiere decir que te hacen una especie de juicio por si eres culpable de no sé qué cosas, y depende de cómo te pueden hasta es, es, quitar el trabajo, echar de la profesión. ¿Qué hice yo? Pues lo que hice fue descubrir el sótano, el sótano que tenemos aquí debajo, todo eso no, no había, era estaba oscuro, no había ventanas no había nada y con la ayuda de muchos alumnos descubrimos que era una planta con la misma altura que estas plantas y por lo tanto descubrimos que el sótano podía habilitarse, nos dedicamos casi un año a acabar a sacar de allí la tierra que había sido durante la obra para descubrir que había una planta abajo. Y cuando descubrimos esa planta, empezamos a hacer paredes, a hacer eh, habitaciones en el que no hay no había ni luz ni ventana ni nada, ¿eh? Y cuando lo teníamos ya bastante bien preparado lo de abajo, lo de abajo, entonces alguien pensó que eso era ilegal y que yo lo había hecho sin permiso. Y lo era verdad que lo había hecho sin permiso. Pero era pero, pero era necesario, era una cosa buena. ¿Verdad, chicos, que tenéis uno de los institutos con más espacios claro. que yo he conocido? Y con los espacios y la... de los que yo he conocido. Y entonces nos expedientaron al que era director, y yo era secretario entonces, y al Catay a mí, y nada, a mí, a mí me las tuve muy gordas, ¿eh? Me, me ofrecieron que si me iba a un instituto del Pirineo, me perdonaban. Bien lejos. de Pero hacer ¿Quién tiene la pregunta 6? ¿Pero qué te llaman el cura rojo? No, a ver, es que aquí hay una confusión entre el Paco Marín y yo. El Paco Marín, sí, el Paco Marín era el profe de religión íntimo amigo mío en la mañana. ¿Qué? El Paco Marín era el profe de religión íntimo. Y en este instituto teníamos una cosa muy rara, la mayoría éramos comunistones, éramos todos muy de izquierda. Y era el instituto que más alumnos tenía puntos de religión de toda España. Claro, no le cuadraba la administración, Para no le pegaba ni con cola. O sea, él no es el cura rojo. No, era el Paco Marín. El cura rojo Paco Marín. Paco Marín. Paco Marín. Paco Marín, era Paco Marín, no, ya no era cura, era seglar, si tiene tres hijos. estaba, estaba Vivía aquí en la, en la mina. Vivía la mina, compartía miserias y cosas con los de la mina y estuvo de profe de religión en este instituto. Claro, imaginaros que era un profe de religión que no tiene nada que ver con una formación católica, tal, con la religión tradicional. El Paco Marín incluso era anarquista, o sea, que era... El, que era, que, <risa> <risa> <risa> era el que le decían eso. No, yo no era cura, yo no soy cura nunca. Pero yo, es que lo vimos en una entrevista... Mona, monaguillo era... sí, Monaguillo sí he sido, pero cura no. Pero cura no. ¿Qué piensas del Simmigrantes? A ver, yo muy bien Mira, es una de las cosas que siempre Tengo en mente porque Antes los emigrantes eran Internos, eran de España Eran de Andalucía, de Extremadura De estos sitios que venía la gente Del campo, porque se morían de hambre allí Y venían a encontrar trabajo a Barcelona Y por lo tanto, para mí, pues chapó Porque era la gente mía, era la gente que yo conocía Y, y tal, y claro El trato... No, ya y ahora soy pues, y ahora cuando a mí me han tocado ahora los emigrantes de otros países para mí es igual es del todo igual que cuando venían los emigrantes de aquí siempre es personas que huyen de la miseria de la guerra de la persecución de lo que sea de sus países y se quieren y quieren de alguna manera buscar en españa un futuro por lo tanto me da igual que el emigrante sea de dentro como de fuera son personas para mí es lo mismo Exactamente. Y además, nada mejor comprobado que eso. Los emigrantes tienen familias como las nuestras y lo que quieren es que sus familias progresen y lo que quieren es darle de comer a sus hijos y que tengan estudios. Eso lo queremos aquí y en, y en la Cochinchina y en cualquier parte del mundo. Gracias. ¿Cuántos años tenías cuando vas, comenzaste a ser director y cómo va a ser? A ver, eh, es que yo en este instituto llevo toda la vida y muchos años no he sido director, lo que pasa es que no era director, pero era él. <risa> era el que el que figuraba. He sido jefe de estudios, he sido secretario desde el año 82 allí y he sido he he sido director 14 años. ¿De qué año a qué año? Del año 94 al 2000. No sé si eran 14 o 13, vaya, del año 94 a 2000, nos íbamos sorteando ¿1994? la nos íbamos sorteando ¿1994? la dirección los de la banda, los que labamos el vato. Y luego después del 2003. ¿1994? Y luego del, do, del 2003 al 2014. ¿1994? Ah. ah ¿1994? ¿1994? Es que del 1994 al 2000 sí. y del 2003 al 2014. Del ¿1994? 1994. Fue cuando ¿Ah? y uh, fue sí. en el 94 empezó lo que ahora se llama la eso antes era el book venían de las escuelas de primaria a los 14 años y aquí hacían el bu coach cuatro años cuatro años hacen aquí y hubo un paréntesis del 2000 al 2003 que como estábamos ya un poco... Siempre mandábamos los mismos en el instituto y dijimos, ah, pues vamos a dejar a la oposición, que manden ellos un año, o dos años, o tres. Y joder, y dejamos a la oposición que... Y en tres años dijisteis, no, mierda. No. Sigo, sigo viniendo... ¿Por qué sigues viniendo al instituto? Sí. Sigo viniendo porque, oye, eh, de alguna forma he creado esto, ¿no? He participado de ceros orígenes. Y claro, a mí esto me, me... Aunque me haya jubilado, de alguna me afecta y quiero que siga bien. Lo que no quiero es que el instituto vaya... Lo que yo pueda a hacer para que el instituto vaya bien aunque yo ya esté jubilado, lo haré y yo el instituto este me lo conozco como la palma a la mano, porque además de ser profesor de historia, me gustaba mucho la tecnología y he montado los ordenadores internet y me lo conozco muy bien, por lo tanto y vivo cerca, otra ventaja por lo tanto, lo que yo pueda seguir ayudando a que el instituto siga bien y este barrio tenga un centro público una escuela pública de una cierta calidad, me afecta porque Fijaros que si un centro público se cae, la alternativa que os queda es la concertada. ¿Qué diferencia hay entre la pública y la concertada? Para Exactamente. En la concertada es privada, tenéis que pagar. Y muchas de vuestras familias no están en condiciones de pagar, mientras que la escuela pública es gratuita. Por lo tanto, hemos de hacer lo posible para que la escuela pública tenga prestigio, fama y los alumnos de por aquí vengan a la escuela pública qué es lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es que el instituto arribabeso sea un buen instituto un buen col es lo que tenemos que hacer y en eso hemos estado toda la vida Dale. pregunta creo que el instituto ha cambiado mold desde que vas marcha no la, la sigue un poco la misma la misma línea y de eso me, me satisface un poco este es un instituto siempre Algo más libre que otros colegios. No sé si os percatáis, pero en este instituto una de las señas nuestras de identidad era tratar muy bien a los alumnos y a sus familias. Y por lo tanto aquí el tema de castigos, sanciones y expedientes siempre fue mucho menos que en otros colegios donde la mano dura, la autoridad, en cierto modo la dictadura, predominaban. Nunca hemos querido que el Instituto Barrivesó sea una dictadura, sino que hemos querido que los alumnos ...participen en la labor del instituto... ...y de alguna manera se integren bien... ...y haya buen rollo... ...entre profesores... ...la dirección del centro, los padres... ...y eso es lo que nos ha preocupado siempre del instituto. Bueno. Creo que la siguiente pregunta tiene que ver. Sí. ¿Qué pensas de repetir curso y Despartes? Pues mira... Ah, ...no pienso que sea ninguna tragedia... ...porque... Eh, ...por aquí... Hay alumnos que vienen en buenas condiciones de la primaria, de las escuelas de primaria. Pero hay otros que vienen en muy malas condiciones porque han tenido una primaria más defectuosa. Y el Instituto ha de compensar eso. ¿Cómo? Pues habrá alumnos que le cueste la ESO los cuatro años, pero habrá alumnos que le cueste cinco o seis, que tampoco es una tragedia. Es decir, yo lo de repetir, prefiero que no, porque repetir en lo de la ESO es como casi casi no, no se llega a ninguna parte. Pero lo que no quiero es que se vayan. Lo que quiero es que el alumno se quede, se quede a acabar de hacerla eso, y sobre todo en bachillerato, que el bachillerato es más jodido, son dos años nada más, y dos años son muy pocos, y siempre he hecho publicidad para que el bachillerato, si dura tres, no pasa nada. Si en vez de dos dura tres, no pasa nada, y a veces, en algunos casos excepcionales, cuatro. Porque estáis en una época difícil, y es una época en que ahora no queréis estudiar, pero luego a medida que os hacéis un poco mayores, empezáis a a sentar la cabeza y a decir, joder qué va a ser de mí, el día de mañana. Lo de ser pobre es muy jodido, eh. ¿Eh? Y entonces empiezas a pensar y reaccionáis. Y por lo tanto, si uno si uno reacciona a los 19 años, pero arregla un poco su vida, pues bienvenido sea. ¿Eh? Es decir, que no para mí lo de repetir mejor no, pero que vamos, que en último caso tampoco se hunde del mundo ni es ninguna tragedia. La respuesta es que hay que estudiar para no repetir pero que si hay que repetir, que se repita. Que no ninguna tragedia <risa> hacerla eso, en vez en cuatro ay, años, en cinco. Ay, y los partes, ya sí se los partes. dice. Los partes es, los partes la pecata minuta del instituto, hombre, lo de los partes es que eso es todavía muy niño, muy infantil, y os tenemos que tratar a veces como a niños, eso lo digo a tu madre, que se lo digo a tu padre, mira lo que has hecho. Pero esto es donde os tratamos un poco como niños, pero no tienen mayor importancia. O sea, lo de los partes no tiene mayor importancia más que es el, la herramienta que los profes tienen para que en las clases os portéis bien y os amenazan con decírselo a vuestros padres o con alguna expulsión de un día o dos si no os portáis bien. Pero en el instituto el objetivo siempre es que os portéis bien y si es posible no castigaros ni sancionaros. Ojalá si toda la gente fuera como Pues es eh, Bueno, pero el instituto es así, aunque pero no si sea todo. Pregunta, pero el instituto es así. Mira, cuando había alumnos aquí que hacían gamberradas, que las han hecho toda la vida y ahora también, que eso forma parte de la edad yo siempre les decía cuando hacéis gamberradas, procurar no romper el cole porque es que el cole es el, de, el cole es vuestro y es el cole de los alumnos de aquí y nos cuesta dinero etcétera, etcétera o sea, no, no los atentados que a veces los, un alumno cuando se cabrea es como un toro cuando se cabrea también que es que arremete contra todo lo que tiene delante. La puerta, el manillar, el cristal de ahí, ¡pum! ¡La patada! El, se Os ponéis como toritos desbocados. <risa> y entonces, claro, hay que procurar ponerle remedio a eso. Pero el mejor remedio es que en las cabecitas de vosotros, aunque seáis muy jóvenes, entre machos, que esto es el instituto, coño. Por lo menos al instituto no. Luego, si salgo ahí fuera, me pego contra la pared o contra el autobús, o con... pero el instituto no, que es que nos cuesta, nos cuesta mucha pasta. <risa> ese es el mensaje ¿qué? ¿Aquí salud, ¿sí? claro aquí te lo digo totalmente mira, yo me gustaba mucho venir a las clases y explicar la economía del instituto cuánto dinero nos dañan a principios de año y cómo nos lo vamos gastando y eso ha de ser público los alumnos y los padres lo han de saber en luz se pagan aquí al año unos 40.000 euros ¿cuánto dinero ¿Al, al mes al año al año, ¿Al año? De, sí, de calefacción, de, de escucha, de calefacción me parece que son unos 30.000, 30.000. Mira, mira, el instituto, a ver, mira, este es un instituto público que es de la Generalitat de Cataluña, y la Generalitat de Cataluña, de los impuestos que recoge, Nos da a los colegios públicos, como a los hospitales, como a todo lo que funciona, x dinero al empezar el año para funcionar. Y a este instituto nos dan sobre unos 200.000 euros. ¿Van gama? Entre 180.000 y 200.000 euros, cuando yo lo dejé, era lo que recibíamos. Y a partir de ahí tú tienes que pagar la limpieza, es lo más caro de todo. La limpieza del instituto, al instituto le cuesta unos ¿no? 70.000 euros al año. Si le cuesta limpiar o no limpiar, habrá que echarle bronca si no limpiar, es una empresa a la que se contrata, que a su vez contrata a dos, hay por aquí ahora dos mujeres, la Domi y la Silvia. Antes yo tenía cuatro, cuatro a la limpieza. Estaba el Instituto Humano, cuatro, en verde. Ahora, la verdad es que el servicio de limpieza es muy escaso hoy día en los institutos porque nos han obligado a privatizarlo. Ahora son empresas privadas, y las empresas privadas, como sabéis, y a vuestros padres pasáis igual, estrujan a los obreros al, y les pagan muy poco. Eso es. Y la empresa, la empresa de limpieza cuesta unos 70.000. Luego, la luz, el agua y el gas cuestan otros 70.000 por ahí. Es decir que, entre lo imprescindible para que el instituto esté abierto, son unos 140.000 al año, o por ahí unos 150.000. Y a los institutos le queda muy poco dinero... ...para todo lo demás... ...y todo lo demás es la pedagogía... Pues ...estamos aquí para que los profes tengan papeles... ...hagan fotocopias... ...hay ordenadores... Hay... en lo demás... ...¿qué fue lo que hizo este instituto... ...para que los alumnos del Besos... ...tuvieran medio? Nos inventamos una cosa que se llama... ...plan de publicaciones... ...nos inventamos eso de los libros a principio de curso... ...en el cual en vez de comprar libros... ...a las editoriales... ...se le dice a vuestra familias... ...que paguen 200 euros al año al año, que es por los libros, si, si los compraran en el mercado les valdrían 400. Sí, aquí vale más barato. Pero esos 200 no son para los libros vuestros. El instituto compra los libros que son socializados, que se llama, y se os dan para el, curso, para el curso. Y luego después se tienen que volver a entregar para que los libros sirvan tres o cuatro años seguidos. Y ese ahorro de dinero que procede de lo que pagan vuestras familias al instituto, es con lo que el instituto hace todo lo demás. Y claro, es una gozada. El instituto este tiene más ordenadores probablemente y más videoproyectores en las clases y las bibliotecas y la sala de actos y cosas que si no, no se podrían tener. ¿Naní? Samuel. Venga. ¿Por qué va a abrir el departamento se de Sallamén un expediente? Pues por hacer un sótano del cual dijeron que no teníamos permiso. Pero lo jodido es que vinieron a inaugurarlo. Y después de inaugurarlo nos expedientaron. O sea, es que es el... <risa> ¿Vinieron a inaugurar los, ¿Los, ¿Los del, del departamento? Del por hacer el sótano, que ahora lo conocéis el sótano, ¿no? Pues sí. por hacer esa planta abajo. ¿En serio vinieron a Sí, ¿no? ¿Es que vino por cuando vamos? teníamos dos cosas. Vino la delegada territorial, medias? hicimos el paripé porque coincidía con la inauguración del gimnasio. Y al menos los dos... ¡Qué fuerte! Dime... La delegada territorial ¿Qué te agrada de la te va vida? pero Yo soy muy de los de ¿Sabéis? ¿Sabéis que qué me agrada de mi vida? Están sí. con la pregunta anterior Vino la delegada No sé si habéis oído el dicho ese Que aquí en este país se usa mucho es De ver el vaso medio lleno o medio vacío No suena de nada, ¿no? Las personas nos dividimos en esos dos tipos de gente Hay las personas que tienden a estar siempre amargas, que ven siempre todo mal, que es el vaso medio vacío, el vaso siempre lo ven medio vacío. Y luego hay las personas más optimistas que, oyéndole en algunas cosas mal, tienden a ver el vaso medio lleno, tienen esperanza. Yo soy de los del de vaso medio lleno, de los de luchador, porque me ha parecido siempre que, que si no lucho, ¿para qué? Pues sin luchar hay esperanzas de vencer. Y por lo tanto, siempre he sido optimista. Y he sido optimista en las cosas por las que he creído. Y he sido optimista en el instituto muy optimista de que era posible hacer lo que estábamos haciendo. Para mí, la labor, o lo que más me agradó si en mi vida era de demostrar de demostrar que la libertad es posible en los centros públicos de enseñanza. Que no hace falta la dictadura. Que no hace falta tener a los alumnos enmanillados. O sea, que pueden ser libres y sin embargo el instituto funciona también. Y, en mi vida personal, ni que decir tiene, oye, tengo tres nietos. habla la ilusión de mi vida ahora. ¿Tienes hijos? <risa> tengo dos. No, no, no, no, no. Tengo un hijo y una hija. ¿Y tú, tengo... el otro día lo adivinéis, tiene 69 años? Yo, yo tengo 69 Tengo un hijo del cual tengo tres, tres nietos. Y una hija que no tiene ningún hijo todavía. <risa> ¿No está casada? <risa> no, está soltera. <risa> no no no no mi hijo, como mi hija, estudiaron aquí, para estar con la gente del barrio. La pregunta, <risa> ¿no? <¿Para la> <risa> ¿Quiénes son las TV Sports y el teu Omni? ¿El Meus Omni y el Meus? Sí, bueno, en el fondo es mis sueños y mis miedos, ¿no? A ver, yo el, el, sí, el, sueño, el sueño que uno tiene es que una sociedad sea más justa y que no suceda lo que sucede hoy con alquileres que la gente no puede pagar, salarios de miseria, está, y tal, eso es el, el sueño, es que la sociedad sea más justa de lo que es. Ahí. Y el... ¿La que no has dicho? La sociedad sea más justa de lo que es. Y el miedo es que precisamente, como eso es muy complicado hoy día, el miedo es que la, los que quieren de alguna forma que la gente no progrese y que la buena mayoría de la población siga como está, etcétera etc., triunfen. El miedo es que triunfen los enemigos del pueblo. <risa> si lo decimos en plan <risa> rojera. Tal cual. Tiene miedo que triunfen los bueno. enemigos del pueblo. O sea, aquellos gobernantes que no gobiernan para sí. mejorar la vida de las personas, ¿Habéis? sino al contrario. ¿Habéis oído hablar de los fachas? Sí. Bueno, pues eso. El miedo es que los fachas lleguen a donde no tienen que llegar. la Los... Hay una opción política en este país y en todos, ¿eh? Porque si hay en todos los países, las los que gobiernan, también hay el peligro de que gobiernen los enemigos del pueblo de aquellos países. No. Y aquí habréis oído hablar ahora... ¿Habéis oído hablar de Vox? No. ¿De qué? Vox. Sí, Partido Popular. Por... Bueno, por pues todo sector que es lo que quieren? Lo que quieren es beneficios máximos para los que tienen pelas. Eh, salarios mínimos para los que no tienen pela los emigrantes que los echemos a la calle o que no los dejemos pasar bueno mozos no. sí. le damos las gracias a Carlos venga